Snelheid, snelheid, snelheid, Todos nos separan de las 4 de la madrugada Comenzamos un nuevo programa De los 4 Fantásticos Aquí por la, la amplitud modulada Del 870 Comienza precisamente Este programa Usted si lo escucha habitualmente Se dará cuenta que no es la voz cantante Sino que Precisamente Nicolás Rosinski, quien suele abrir los programas, no se encuentra hoy entre nosotros. Lógicamente hemos explicado en los programas anteriores que está con algunas complicaciones legales. Pero ya le doy paso a mis otros compañeros de programa. ¿Cómo le va Rodrigo Lamarre? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Usted, Emiliano Brescia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nuevamente reiteramos el pedido de pronta libertad de... Sí. Nicolás Rosinski, sí, sí, que su situación se aclare lo antes posible para que podamos compartir nuevamente las emisiones del programa con él me parece igual que la está pasando bastante bien detrás de las rejas ¿no lo siente quejarse? no ¿No, no? ¿no ha ido a visitar? no pero todavía no ha recibido ningún mensajito de texto ni ningún twitter pero está tweet. preso no le va a mandar no, pero un... tiene celular ¿tiene celular? sí, para divertirse ¿un preso VIP? es un preso VIP un refugiado dice usted uh -huh. así es Se portó, lo que pasa es que se portó bien una semana y como premio le tiraron un celular. Divertite, ¿Y? pibe, le dijeron. Mirá vos que, justamente, qué precio acomodado. Justamente si usted se quiere comunicar con nosotros o con Nicolás Rosinski, porque también, evidentemente, él accede a las redes sociales a través de su celular carcelario, ¿lo puede hacer a qué vías de contacto? Al blog. El blog es espectacular. Es lo mejor que tenemos. Bien. Lo agrandé un poco, ¿En serio? ¿no? Está muy bien, ¿no? Bueno, me gusta que me venda un poco. Que creo, ya que tiene... Ser lo peor, <risa> Tiene más de cuatro años de vida. Bien. Chava al jardín. Chava al jardín. Al jardín de los blogs. Uh -huh. Es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. El cuatro es con letras. Loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos, nuevos... Y muy... E intermedios. E intermedios también. Pero hay muy, muy, muy viejos. Que nosotros teníamos otro look, otra voz. Otra voz también. Mire usted cómo pasa el tiempo. Sí, definitivamente hay gente que tiene más pelo. Uh -huh. Otra que no. Otra que tiene más o menos panza. Gente que tenía más hijos. ¿Qué... O menos. O menos hijos. Gente que tenía más o menos cana. También. Que agrandó su familia. Uh -huh. Precisamente ahí estamos en el blog. También nos puede encontrar en la red social de Facebook, www.facebook.com, si lo suyo es lo social, si lo suyo es tener un millón de amigos. Ahí le puede dar clic al Me Gusta. Enterarse, por ejemplo, de, de qué va a ir el programa, eh, cuándo cargamos el blog. Nos puede dejar comentarios. <risa> Nos puede decir Tengo ganas de escuchar tal o cual música Víctor Heredia, por ejemplo, si a usted le gusta es Cafrune Por supuesto ¿Para cuándo, muchachos, el programa dedicado a Cafrune? La Mona Jiménez Se lo puede recomendar a sus amistades también Sí, eso es muy bueno Eso es muy útil también Lógicamente, Para nosotros. Todo ahí lo puede hacer en la red social de Facebook www.facebook.com Nos busca bajo el nombre de los cuatro Fantásticos Nacionales Y si usted pone, este programa no me gusta, es una porquería, en del aire, nosotros lo borraremos o lo dejaremos como está. Y nunca nos pasó, por suerte. Por suerte. Así que... Eso habla bien de los oyentes. También, sí, y de la censura del FEM www.radionacional.com.ar la página web de la emisora usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo siempre y cuando por supuesto entre a la página a la hora que está este programa no si usted entra a la hora que está el programa de la REA bueno, escuchará el programa de la REA con lo cual usted seguramente saldrá ganando por supuesto, lógicamente También estamos en una dirección real, de concreto, de Pulemanes, que es Maipú 555, entre la Valle y Tucumán, del microcentro porteño, allí cerca del obelisco, mm, cerca verdad. de la peatonal La Valle, cerca verdad. de la Valle y Florida, concretamente. Que está toda destruida. Está, sí, ah, la están arreglando. Sí, la están arreglando hace, hace, hace bastante Muy o sea, de a poquito, sí, la están arreglando. Yo diría, que la están la destruyendo poco a poco. Y bueno, eso es no obra faraónica. Si usted es un teorista y está conociendo el microcentro, puede pasar por la radio. Eh, puede preguntar por nosotros. Y también nos puede enviar gacetillas, libros, discos. Cómo ha hecho Mariana Maceto, que nos ha dejado su nuevo disco. ¿Es comida eso? Soy libre. No, no, disco, no, disco. No, es disco. Ah, disco. No, <ríe> quizás la comida está ver, dentro. todavía. A no ver, óralo, por ahí, ahí. A ver. Acá sí, nos sí, llegó el sobre. Bien, no con comida. comida. Muy bien, todo en un sobre. Está muy bien. Ahí, no sé Mariana qué. Maceto. Linda tapa, ¿eh? Está tocando un bombo de su disco Soy Libre, su nuevo álbum. Así que el lanzamiento fue el primero de diciembre de 2012. Está bien. Che, vio cómo es el correo. Sí. A veces las cosas tardan un poco en llegar. Pero bueno, lógicamente le, le, se lo vamos a dar a nuestros creativos publicitarios chimpancés para que lo escuchen y lo programen cuando lo crean conveniente. Mire, hablando, tiene, hace covers de versiones. Covers es muy feo. Versiones de Ayupanqui, Carlos Di Fulvio, de Violeta Parra, de Castilla y Valladares. Muy bueno, de Jaime Dávalos y de Eduardo Falú. Así que lo escucharemos y lo pasaremos en nuestro programa. Lógicamente, bueno. si usted nos acaba de sintonizar, no sabe qué es esto, por qué está escuchándolo y qué hace esto en la radio pública, le comento que Los Cuatro Fantásticos es un programa que está en la radio pública tampoco, nosotros nos hemos puesto a indagar, pero estamos hace un buen tiempo, es un programa temático, eso significa que agarra una temática la subdivide en cuatro y musicaliza al respecto cada uno un bloque y al final sonará el conductor fantasma que no es otra cosa que música y audios del propio artista que lo acompañan hasta las 6 de la madrugada de 4 a 6 todos los domingos aquí estamos, le, le haciéndole también el aguante a Omar Moreno Palacios que es el programa que nos sigue a las 6 de la madrugada, un gran programa de folclores y antes de eh, Revuelto Gramajo otro muy buen programa en la trasnoche de Nacional, si a ustedes les parece bien me dan el ok, apretan el botón rojo y podemos dar paso al separador y a comenzar con la música de nuestro programa. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Entonces, como prometimos, corremos la cortina del misterio del programa de hoy que va a estar dedicado a cuatro músicos con nombre de color. ¡Qué bueno! Me alegro que les gusta Hace poco hicimos cuatro artistas con el apellido, el nombre... O Apodo Negro. Exactamente, seguimos con la cuestión cromática que tanto desvela se ve a nuestros monos creativos publicitarios y ahora le acercamos cuatro músicos cuyo nombre es de un color. Por ejemplo, Violeta Parra. Por ejemplo, Violeta Parra, que no sonará hoy. Ya, ya le adelanto que no va a sonar. Eh, no se me ocurre otro ejemplo. Bueno, entonces vamos derecho con el primer artista que nos va a ocupar la madrugada de Los Cuatro Fantásticos, que no es otra que Celeste Carballo. Uh -huh. Celeste Carballo, lógicamente como su nombre le indica tiene el nombre de ese color y además es un artista muy importante de la música argentina, fundamentalmente ha hecho el grueso de su carrera en el rock, en el blues y ha, ha tenido su etapa punk. También. Por supuesto, en los 80 Exactamente, con Celeste y la Generación Pero ahora, en el último tiempo Se ha dedicado a eh, la música del tango Y un poco también del folclore Usted sabe que justamente Nuestros monos creativos publicitarios Nos prohíben pasar rock Ellos son, son chimpancés muy nacionalistas Son nacionalistas Y también no se puede poner música del imperio Cantada en inglés Y porque bueno, ellos están, son nacionalistas y en la lucha contra el antiimperialismo. Así que nos vamos a centrar justamente en la última etapa de Celeste Carballo, no porque desmerezcamos la anterior, sino simplemente por esta ley de hierro que nos imponen los chimpancés publicitarios. Precisamente vamos a pasar derecho a la música, sonará primero de su disco Celeste Acústica, es un disco del año 2006, eh, que tuvo su primera versión y su segundo, Celeste Acústica y Celeste Acústica 2 Le fue bien hizo en la parte 2 Así es, que rescata versiones propias y extrañas de música de rock Justamente en el formato acústico que le da el nombre Sonará primero agua, un tema de Los Piojos Y luego algo nuevo de Celeste Acústica aquí en Los Cuatro Fantásticos El amor y tu historia hay un antes, un después y una hora. Una distancia salvaje no haga el recuerdo latente, un secreto que siempre se advierte, no llamarás a la puerta. Ayun is een y mucho más que en de Sin huellas, sin pasado, sin presente ni ausencias. Más que el amor y tu historia, yo creo que hay más de mil fuegos y que todo se está quemando para sentir algo nuevo. Y que todo se está quemando. En el mundo que el amor y tu historia hay un antes, un después y una hora. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, los cuatro fantásticos. Pasaba primero agua y luego algo nuevo del disco de, de los discos de Celeste Carballo o Celeste Acústica, justamente aquí en Los Cuatro Fantásticos. Recordemos un poco la carrera de ella, nació en 1956, justamente el día de la primavera, quizás por eso lleva un nombre tan colorido, y se dedicó a la música desde muy temprana edad, a los 19 años formó su primer conjunto. Luego tuvo un impasse, lógicamente, por la dictadura, algo que le pasó a muchos eh, músicos, pero siguió. Eh, pululando la, la zona rockera Y luego ya para 1982 Grabó su primer disco Que es Me Vuelvo Cada Día Más Loca Que es uno de sus trabajos más conocidos Precisamente Usted lo reconoce ¿No hay ninguna mujer que se llame Primavera? No me viene a la mente ninguna No, hemos hecho el programa con mujeres con nombre de Flor Que por ejemplo son sí, Susana sí. Maizani Que podría ser eh, pero, El de las mujeres no, de la Pero primavera. una chica que se llame Primavera Yo no conozco no. Habría que fijarse en el registro civil ¿Y un nombre se puede llamar Invierno? Juan Invierno. López. Sí, me encantó. ¿Como segundo nombre después de un Juan? ¿Juan Invierno? Y Sí, puede ser. Eh, creo que han derogado esa normativa que impedía poner cualquier nombre. Antes había un libro sí, que usted se fijaba si podía admitir el nombre de su hijo ahí o no. Creo que ahora no. Usted le puede poner Gacetilla a su hijo. Qué lindo. Si no... Juan Carlos po Gacetilla. Podemos ir a Uruguay. Ahí está permitido poner... 300.000 nombres Es verdad ¿300.000 nombres? Sí ¿Pero cómo, y cómo le dicen? ¿Tres? Pepe ¿Sí? 300 O Gordo le dicen o... Ahí viene El, sí, el cabezón El, el petizo, etc Eso Ahí. sí, con nombres complejos le dicen Sí, sí, sí se presta un, mucho un apodo, para el apodo Muy sencillo Lógicamente Volviendo a la carrera de Celeste Carballo con su primer disco que tuvo mucho éxito, justamente sonó en las radios y se convirtió en una de las figuras femeninas, que no es tampoco lo común del rock argentino. Comentábamos que tuvo su etapa punk, precisamente en 1985, con Celeste y la Generación, un disco que le coprodujo Charlie García, uh -huh. del cual mantiene una gran amistad y de hecho también canta en estos discos acústicos que que hemos traído hasta aquí. Después, el nuevo hito de su carrera fue cuando estuvieron en 1988 con, justo junto a Sandra Mayanovich el famoso espectáculo Sandra y Celeste, que tuvieron también su primer disco de oro. Llegamos a los 90, ella se consolida como artista nacional, le dan un, el cónex de platino en, ah, en 1985 como mejor cantante de rock. Así es, y llegamos al año 2000, donde ah, le... Lejó... Sí, de una. Vamos... Una década, una década en un segundo esto es usted sabe que, que, que el medio es muy tirano aparte así también dejamos más tiempo para la música aquí cortando claro exactamente llegamos al año 2000 que la encuentra justamente con José Colángelo eh, que la digamos como que la introduce al mundo del tango uh -huh. podríamos decir y a partir de ahí comienza a desandar esta etapa tanguera que la continúa hasta el día de hoy también Precisamente grabó los discos de Celeste Acústica y luego el año 2008 grabó el disco Celos, que recoge unas actuaciones en el N de Ateneo, donde eh, ella hace precisamente un espectáculo de tango. De ese disco Celos del año 2008 va a sonar precisamente en versión tanguera y en versión en vivo el día que me quieras y vuelvas al sur en la voz de Celeste Carballo. <música> Thank mm -hmm. you. 共产党 Fantásticos es música. Sí, siempre música. Sábado el día que me quieras y luego vuelvo al sur en la voz de Celeste Carballo En este programa dedicado a cuatro artistas con nombres de color en Los Cuatro Fantásticos Hemos llegado a su fin, espero que hayan disfrutado de la música Ahora sonará una tanda y luego un próximo artista con nombre cromático Aquí en Los Cuatro Fantásticos por AM870 Radio Nacional Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos Los Cuatro Fantásticos, tercera temporada Segundo bloque de los cuatro fantásticos en Radio Nacional AM 870, la radio pública. Hoy tenemos un programa dedicado a los colores, músicos que llevan en tanto en el nombre como en el apellido un color. Programa de primavera. Puede ser, Puede ¿por qué ser. no? ¿Por qué no? El otoño no tiene tanto color como la primavera. Color marrón y gris, ¿no? El otoño. Igual Hay, hay árboles que se ponen muy coloridos con el sí. otoño, Incluso más que en la primavera Lo que pasa es que últimamente tenemos falsos otoños Falsas primaveras, falsos inviernos ¿no? ¿Alguien trajo un músico que se llame marrón o gris? No Ay, Es un nombre difícil Es complicado Pero sí traje un artista más colorido Llamado Alberto Rojo Ah, mire usted, lindo color Lindo color el rojo, ¿no? Un color de lucha Claro, sí, asociado a la pasión A la pasión también Al, al corazón A las emociones fuertes, uh -huh. a independiente. Bueno, bueno. etcétera, etcétera, <risa> etcétera. Alberto Rojo, vamos a escuchar canciones de su disco Tangentes. ¿Qui ¿Quién es Alberto Rojo? ¿Quién es Alberto Rojo? Un tucumano, Ajá. que nació el 15 de febrero de 1960 y es. Anote, ¿eh? Anotó. Para ustedes que dicen, no, oh, tengo que hacer una carrera universitaria, tengo que hacer esto... Señora, a partir de este momento comienza la sección, vaya y si su, su hijo está durmiendo, usted va y lo golpea, porque escuche la carrera de este señor. Alberto Rojo es sí. músico, sí. escritor, licenciado uh -huh. y doctor en física en el Instituto Balseiro. Uh -huh. O sea, uh -huh. músico, escritor, licenciado y doctor en física. Sí. Bien, Actualmente es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oakland, en Rochester, en Michigan. Uh -huh. En el norte de Estados Unidos. También trabajó en la Universidad de Chicago. Y mire usted. Y en otra Universidad de Michigan. Perfecto. A lo largo de su, su carrera como profesor. O sea que de nacer en Tucumán, va y viaja a los Estados Unidos para dedicarse a la docencia y... y... ...y estudiar ahí también... Uh -huh. ...y cómo es que... ...se recibe acá primero... ...y después hace como un doctorado en... ¿Y toca, ...en Estados ¿y, Estados Unidos? ...¿y toca Chacarera en Chicago? Sí... ...es ¿Sí? un genio tipo... ...es un genio... ...es un bien. gran guitarrista... Muy ...de los bien. mejores guitarristas del país... ...de los mejores físicos del país... ...todo junto... ...¿tiene buen estado físico... ...o como profesor de física? Fíjese las la fotos del disco... ...a ver... A ver, a ver ...aparte a ver. serían como dos personas en una... no ...porque la música... Sí. No es algo muy exacto Tiene que ver ¿no? con la... Opa, le gustó eh, Tiene que ver con la inspiración con, ¿no? con, Quizás con lo más lúdico del ser humano Y la física es una ciencia exacta y dura sí. Uno no se imagina un músico físico No, generalmente no es una combinación no. que se suele dar Músico y pintor está bien Forma parte de lo mismo O actor o actor sí. Pero físico o matemático No, es más raro O bueno, médico, no ¿Cuál era el músico del otro día que trajimos? Que fue profesor en Alemania Usted lo trajo el Amargo también Ah, eh, no, Ali primera, pero también estudió, pero no terminó los estudios. Ah, pero estudió, claro. Aunque no, no, hemos por tenido por... un programa de músicos profesionales, es de verdad. gente que ha tenido otra profesión y ahí Rojo zafó. Como Alberto Castillo, por supuesto. Ginecólogo. Claro. Y todas las fanáticas que van a atenderse con él, entonces tuvo que dejar de trabajar de ginecólogo. ¿A Rojo le pasa algo parecido en, en las clases ahí en Michigan? No lo sé, tendría que investigar un poco más. Pero. Es diferente la física que la ginecología. También yo lo he visto en la colección que dirige Adrián Paenza, Ciencia sí. que Ladra, haciendo un poco de divulgación científica sobre algunos preceptos básicos de la física. Muy interesante. Tiene cerca de 90 trabajos publicados en tema de física en revistas internacionales y más de 100 artículos de divulgación científica en diarios argentinos, como eh, La Nación... O sea que también Máximo le podemos sumar el, el título de divulgador científico. También. Tiene un blog... El de uh -huh. que está en la página de TN, está bien. o estuvo en su momento, y también columnista del programa de televisión, del programa Mañana Vemos. O sea, que también es periodista. Como, va como físico, en el ah. programa que estaba Mexus Urtiberea, en la televisión pública. Y ahí explicaba la física en la vida cotidiana. Claro, por qué la tostada se cae del lado de la mermelada, porque si yo tiro a mi gato cae siempre de pie. Exactamente, cosas, todas esas cosas. Eso. Y también es el creador y el conductor de la serie de TV Artistas de la Ciencia, que fue transmitida en el 2011 en Canal Encuentro. Él es un artista de la ciencia. Uh -huh. Así que escuchemos... Un completo. Muy no. completo, música. No, un fenómeno, realmente un fenómeno. Escuchemos a Alberto Rojo Y después les paso a contar un poco sobre su carrera musical Y me va a explicar un teorema de física Me dijo también No, eso lo va a contar Grecia <ríe> me quedo aquí. Escuchemos La canción que jamás olvidé Que es de Víctor Heredia Y Alberto Rojo Se esconde esa luz de horizonte, vendra la noche a nombrar tu amor y en un reflejo de estrellas tu nombre pondra un rescoldo su ti, Dios sol, y yo sabré que allí estás para indicarme por tu. De andar, si yo pudiese volver por los caminos del tiempo en ala de esta canción, donde hubo infancia, caricia, amor, daría mi corazón. La patria de donde soy tu flor Madre la luz del sol Vuelve a brillar en mí Y voy por la vida Aunque hombre de niño otra vez Tu amor La canción que jamás olvidé. Cuando el regazo se vuelve distancia, vagos recuerdo añorado, azul. Buzco en las notas más dulces, tu siembra, tus manos tibias, mi antigua voz. Dice muy bien que allí estás para indicarme por dood andar. Si yo pudiese volar, La senda por donde el viento Cabalga al lomo de mar Regresaría sin preguntar Seguro de conquistar El beso que me enseñó a soñar Madre la luz del sol vuelve a brillar en mí y hoy va la vida aunque hombre de niño otra vez tu amor me fue la canción que jamás Los cuatro fantásticos ahí escuchaban a Alberto Rojo que tocaba la guitarra y cantaba también eh y canta bien Alberto Rojo era una canción que la letra eh, la compuso Víctor Heredia entre otros, otros muy bien entre otros por supuesto trabajo en conjunto la carrera musical de Alberto Rojo sí bueno tiene muchos discos editados bien Algunos de solo guitarra y otros como este, Tangentes, con canciones Canciones, sí. cantadas. También hay partes musicales, instrumentales nada más, pero. Eh, Compositor hay... también. Compositor también. Compositor también. Trabajó nada más y nada menos que con Charlie García y Pedro Aznar. Y en este disco Tangentes, ¿sabe quién colabora, quién pone su voz? No sabes. La decir. más grande de todas. Mi mamá. No, aparte. Mercedes Sosa. Mercedes Sos. Ahí está. Así es, Mercedes Sosa cantó una canción que compusieron eh, Alberto Rojo y, y Luis Gurevich uh -huh. Que trabajó mucho tiempo, sigue trabajando con León Gieco Una canción muy bella, que tuvieron la oportunidad de presentarla en el Teatro Colón Y Alberto Rojo dijo, no, yo quiero ser el orquestador O sea, que compone todo Ajá. para la orquesta Y claro. se dio el gusto de hacerlo en el año 2006, de interpretar eh, esta bella canción Ni sí ni no en el teatro colón. Ahora escuchémosla en la versión del disco. Que En el bien de tu mal, la vez de tu piel. Que ves en tu Dios, es un par que te es fiel, oh lo ves sin leer. van sin soy al riel de tu tren ves la cruz del sur y sin plan va por tu fe. Un par que te es un parque fiel, o oh, lo ves sin leer. A las cuatro de la mañana, los, los cuatro, cuatro fantásticos. fantásticos. Ahí escuchamos a Alberto Rojo junto a Mercedes Sosa. Que cantaba ni sí ni no del disco Tangentes del músico al que le estamos dedicando este segundo bloque hoy en Los Cuatro Fantásticos. Dijimos que cantó con Mercedes Sosa Sí. Con Charlie García. Sí. Con Pedro Aznar. Sí. Compuso junto a Víctor Heredia. Sí. Apa. Bueno, y también, ¿sabe quién versionó una canción de Alberto Rojo? La Mona Jiménez. Peñón Fijo. Muy bien. Así ah, bueno, está, popular y muy amplio. ¿No? Hacerte la provincia, por lo menos. Para todos los gustos. Alberto Rojo editó un nuevo libro Un nuevo libro... De física Obviamente Borges y la física cuántica se llama Claro, porque justamente porque Luis Borges tenía muchas inquietudes Sobre el funcionamiento del universo Y... Se entera que se refleja en de sus libros. Uh -huh. Lo sacó siglo XXI, así que lo pueden conseguir, digamos. Sí. Si quieres si le interesó a Alberto Rojo. Tiene muchos libros editados, ¿eh? muchos, muchos libros. ¿Cuándo dormirá este hombre? Porque no, no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que él hace. Y cuando uno es grosso. Sí, cuando la gente es talentosa. <risa> es así. Claro, Usted lo pisa de su lugar. Claro, sí, bueno, básicamente. Y ahora los invito a escuchar dos canciones. Sí. Dos canciones dos. Por un lado, por un lado, vamos a escuchar. Las niñas viejas de Mala Mala uh -huh. Donde Alberto Rojo También toca, toca la guitarra Y también canta es Una canción que, que compuso junto a Jorge Russo Y luego La tempranera Que es de León Benarós Y la música de Carlos Guastavino Acá lo interesante es que Alberto Rojo canta y Facundo Ramírez Hijo de Ariel Ramírez Toca el piano Así que dos canciones, dos de Alberto Rojo. Me perdí en el taficillo y el viento se hizo baguala. Era el diablo suspirando por las niñas de mala mala. en un cajoncito, las metía por escarmiento, y al sufrir de tanto encierro, se les paró el crecimiento. No se asuste, doctorcito, que estos ojos no se quejan, ellas ya se han resignado a ser siempre niñas viejas. Necesito, te has quedado chiquito por la pecera, no te vio crecer el río de tu vida verdadera. A veces el sol piadoso y escapadas de su padre les estiraba la sombra y eran grandes en la tarde. Yo quise saber sus nombres, preferí inventarles alas y que tres almas van cantando por los montes de Mala Mala. Y ahora que ha pasado el tiempo, a esta historia yo la miro desde tantos cajoncitos que a crecer me han impedido. Pesecito, te has quedado chiquito por la pecera No te vio crecer el rio de tu vida verdadera Tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana, suave. Rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel. Negros ojos sinceros, Paloma tibia de montero's Negros, ojos sinceros Paloma tibia de montero's Al bailar esta zamba fue Que rendido te amé Mi tempranera, de mis arrestos, prisionera, mia, ja te sabia quando por fin te co del delicado amor. Juro amargamente aquel romance adolescente. Juro amargamente. Aquel romance adolescente, dura, tristeza oscura, frágil amor que no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. De mis arrestos prisionera mía Ya te sabía cuando por fin te coro Con la música de Alberto Rojo nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Radio Todo Terreno 4x4 Terminaron las noticias de las 5 de la madrugada y comenzamos el tercer bloque de Los Cuatro Fantásticos aquí por Radio Nacional, la Radio Pública, un programa dedicado hoy a cuatro músicos con nombre de colores. Ya pasó Celeste Carballo y Alberto Rojo. Si usted nos acaba de sintonizar, sepa que este programa agarra una temática, la subdivide en cuatro y estamos musicalizando, como le comentaba recién, con músicos de nombre de colores. Mi nombre es Agustín Camisa, aprovecho para saludar a Luciano Profili, nuestro operador de grabaciones, y a mis compañeros de programa, Rodrigo Lamardo. ¿Cómo le va nuevamente? Buenas noches Buenas noches, Emiliano Grecia ¿Cómo está usted? Muy bien, también los saludamos a Nicolás Rosinski, donde quiera que esté Y al operador Gracias. que esté poniendo al aire este programa Justamente seguimos escuchando un poco más de música Nos quedan dos artistas por delante Pero les recordamos, antes de que demos paso a la música Las vías de contacto con este programa ¿Puedo decir otra cosa que no sea el blog? Diga lo que quiera, la Lamardo Si quiere, diga el número de código postal de su casa No, voy a decir el blog entonces bueno. www.loscuatrofantasticosradio.blogspot.com loscuatrofantasticosradio.blogspot.com ¿Qué es un blog, Lamardo? Es menos que una página de internet Ajá Se acuerda que hay, hay mucha gente que hace páginas web Claro, como por Eso ejemplo Eso es como lo mejor Claro, por ejemplo, la, mi verdulero tiene página web ¿Tiene, Bueno, es una verdulería top uh -huh. Una verdulería, es verdad las verdulerías no tienen páginas ¿verdad? No, pero mi verdulero sí Usted, ¿Se de en la verdulería de o es su página de videos íntimos No sé, me dijo date una vuelta por mi página Todavía no me fijé si era de la verdulería o era de él Pero es una página web como cualquier otra. Inter. Cuando usted entra, ¿tiene que poner aceptar o cancelar? O no sabe. No, todavía no entré, me estoy juntando coraje. para ver El blog hay... es como un hermano menor de la página web. Ajá. Me parece a mí, ¿eh? Eso a es mí. Mi... Claro, pero ¿por Eso qué? Es Porque es más difícil llegar. No sé, eh, pues tiene menos opciones, menos... Eh... No, no me estudió la bolilla ya. Lo, no, voy, no lo, voy, lo voy a mandar a no, recursar. Supongamos que... ...casi todas las páginas tienen... ...usted quiere hacer una página de internet... ...pone sí. y listo... ...a usted en y aparece... Uh -huh. ...el tema del blog uno tiene que ir a... ...a otras bases, ¿no? como Blogspot en este caso... ...está Wordpress, es como más difícil también encontrar... ...o sea es una plataforma que me prestan... ...la plataforma que te prestan, es así... Está muy bien. ...y es más difícil de encontrar a veces... ...pero es claro. fácil de hacer, la puede hacer cualquiera... ...sin conocimiento... Es fácil, de hacer. ...es fácil de hacer, pero es más sencilla también... Claro. ...uno tiene menos recursos... Eh, ...que en una página... Pero, ¿los recursos de nuestro blog cuáles son? Eh, ¿Video? Hay un video. Hay un video. Un video. No, no es video. Un video de un integrante de este programa que no está aquí presente. Opa. Así que bueno, no, no vamos a, a decir quién es. O sea, usted no es, por ejemplo. Yo no soy. Bien. Ni usted ni, ni él. Está bien. Y ahí no se sabe que está haciendo el video. ¿No estará con el verdulero suyo? Ay, no sé. No, no, no lo conozco. Bueno, habrá que entrar a la página. <risa> Hay fotos, sí. eh, también hay comentarios, uh -huh. sugerencias, pocas, sugerencias muy pocas. Y lo más importante de todo, que hay programas, se puede escuchar el audio de cada programa, eh, programas tanto que ya tienen cuatro años como programas que tienen dos o programas que todavía no, se han, no han sido grabados. Muy bien. También estamos en la red social de Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Nos busca primero, pone www.facebook.com. Nos busca abajo Los Cuatro Fantásticos Nacionales Esa es una red social. Por ejemplo, si usted ya buscó a sus compañeros de secundario. Ya buscó uh. a sus compañeros de trabajo. Sí. Ya buscó a, a su familia. Ya buscó a los amigos de su novia. Ya buscó a los amigos de sus amigos. Bueno, nos puede buscar a nosotros, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Ahí le da clic al me gusta. Que... Con eso usted declara virtualmente, pero de manera muy vehemente, que le gusta este programa. Y también puede comentar lo que, lo que crea necesario, si le gustó, si no le gustó. O simplemente darle clic al me gusta. El Facebook tuvo éxito por, por el reencuentro de, lo, de, de, de los amigos del secundario. ¿no? Claro. Casi todo el mundo entraba al Facebook para eso. Sí. Para después ponerle no me gusta, encontrarme con mis amigos. Claro, primero el que lo inventó, lo, lo inventó para hostigar a una compañera de, de, sí. de la facultad que no le daba bola. Sí. Cumplido ese objetivo, la chica se sintió hostigada. Ah, pensé pues Ahí... que le había dado bola. No no no, Jamás. no, no, no. Se sintió hostigada y el hombre fu fundó una compañía multimillonaria y esta red social www.radionacional.com.ar La página web de la emisora Que sirve para que usted pueda escuchar este programa Desde cualquier lugar del mundo Ingresa a la página Pone para sintonizar en vivo Y bueno, así están los cuatro fantásticos Siempre y cuando, lógicamente, lo haga a la hora que está este programa ¿no? Este medio es exitoso En cuanto a que muchas veces nos llegan comentarios De gente de, de Europa De México Bueno, de diversos países Que gracias a la página web pueden escuchar el programa También por último estamos en una dirección concreta, Maipú 555 entre La Valle y Tucumán. Allí recibimos todo tipo de objetos. Ya hemos agradecido los discos que nos han enviado. Nos puede enviar su gacetilla, su entrada para su obra de teatro. Eh, también recibimos todo tipo de ropa y fundamentalmente alimentos. En su formato no perecedero, generalmente es más fácil transportarlo. Pero si usted tiene, por ejemplo, una docena de empanadas, por supuesto también las recibimos allí al nombre de Los Cuatro Fantásticos. Creo que hemos hecho todas las aclaraciones y disquisiciones del caso. Por eso hemos... Podemos pasar a la música luego del siguiente separador. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 cuatro cuatro como el rock, 9x4 como No se me ocurre nada. 9x4 como como Los 4 Fantásticos. Tercer bloque musical, aquí en Los Cuatro Fantásticos, en este programa dedicado a cuatro músicos que tienen eh, en algún lugar de su nombre Un color Bueno, en este caso Generalmente en el nombre o en el apellido No hay muchos más lugares Bueno o, Puede ser segundo nombre Claro, también. también es verdad O tercero Les voy a demostrar que sí hay más lugares A ver A ver Hemos traído en este caso a Héctor Maderna, como usted bien sabrá, no hay ningún color que se llame ni Héctor ni Maderna, por lo menos no que conozcamos, veo que hay esos colores raros que el uno no sabe. El magenta, sí, lo más parecido es el magenta. Pero nunca he escuchado a un pintor decirlo, pinte me pared más, más tirando a Héctor. Claro, no, jamás. Y si traía el magenta me iban a acusar de ladrón, de decir, ¿qué es eso? Traigo un color, que se puede hacer? Bueno, lo que sucedió con Héctor Maderna... Bueno, un hombre nacido en la ciudad de Buenos Aires. Su madre era una tucumana llamada Rosa. Y cuando su padre Miguel, porteño, se fue a vivir a Tucumán eh, por cuestiones de trabajo, era un, un español, Miguel, trabajador ferroviario, pero que tuvo que trasladarse a Tucumán y la conoció a esta chica llamada Rosa, se enamoraron y bueno, luego aquí en Buenos Aires tuvieron a Héctor Maderna. Héctor Maderna empezó de chico a estudiar canto a los 10 años, eh, por consejo de la cancionista tucumana Marta de los Ríos. Allí cantó con el profesor Ricardo Domínguez. Eh, fue su profesor desde los 10 hasta los 23 años, 13 años aprendiendo con el mismo cantor que sin duda lo marcó fuego y lo ayudó a moldear su voz. A los 15 años se inscribió en el concurso, un concurso de Radio Belgrano, del cual participaron 12.000 uh. personas. Sí, sí, 12.000 personas, auspiciado por la revista Radio Landia. Radio Belgrano en esos tiempos era la radio, ¿no es cierto? Y estos concursos eran muy, pero muy populares. Allí ganó en el rubro cantantes varones y el premio cuál era poder, poder actuar seis meses seguidos. En Radio Belgrano Así que así se hizo famoso Héctor Maderna eh... ¿Y el color? El color, ¿Cuándo bueno ¿Cuándo llega el color? ¿Cuándo <ríe> llega el color? Es lo que quieren saber ¿Qué se puso el apellido de la madre? Bueno Para eso... mí cantaba vestido de colores <ríe> Bueno por ahí Sí, resulta que era inquilino aquí en, en Buenos Aires Y un vecino italiano Ahí está Ahí va. Decía, qué bien que canta el hijo de la rosa. Ah, muy bien. Claro. Entonces quedó. El nombre de la rosa, la verdad. Héctor de la rosa. No. Héctor de rosas. De Rosa ah. Héctor de rosas quedó finalmente por. Eh... Bueno, Héctor de rosa por ahí no hubiera quedado bien. Recuerden que en el pasado se utilizaba mucho que los que tenían el apellido rosa se agreguen la S al final. Juan Manuel de Rosa por ejemplo, por ejemplo ¿no? okay. Que el apellido de la rosa y se agregó, se agregó la S. Así que de esta manera quedó Héctor de Rosas, uno de los cantantes románticos de tango más importantes de la historia porteña y bueno, empezamos a escucharlo en este caso junto a eh, la orquesta de José Basso Rosa de Fuego y La vi llegar. Fuego los hombres la llamaban porque sus labios quemaban al besar. Y eran sus opodosas, ascuas que abrazaban y en peligro su amor ambicionar. Cuánto lograron por ella ser mirados y de sus labios bebieron el placer, todos quedaron como carbonizados. Entre los brazos de tan bella mujer, Rosa de fuego, feliz vivía. Rosa de fuego, se divertía. Hasta tenía vanidad de su diabólica maldad. Rosa de fuego, los arruinaba. Rosa de fuego, los cansinaba Y al ver Sus víctimas caer rey a la mujer, mas cierto día cruzó en su camino un hombre frío de hielo, el corazón, rosa de fuego, luchó contra su sino e inútilmente jugó con su pasión. El hombre aquel de sangre de serpiente de su mirada al fuego resistió y de sus labios aquel beso candente y dominada y esclava se encontró Rosa de fuego ya no reía Rosa de fuego se consumía se le abrazaba el corazón en el volcán de su pasión y el hombre frío la despreciaba Y el hombre grillo la mano ataba, rosa de fuego a un al morir, se le sentía reír, rosa de fuego, luchó contra Lucino e inútilmente jugó con su pasión. mi mundo de ilusión, lo supo el corazón, que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la noche del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción la noche desolvido y mi rencor la vi llegar caricia de su mano breve la vi llegar ...alontara que ha la nieve tu amor pude decirle se funde en el misterio de un tanto acariciante que dime por los dos Y el bandoneón, razón guamado en el olvido, lloró su voz que se perdió en la densa bruma y en la desesperanza tan cruel como ninguna. La vi partir y en la distancia se perdió.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 en la distancia se perdió Camisa, Lamardo, Rosinski y vos Los cuatro fantásticos En el año 49, junto a la orquesta de Osmar Maderna Gobernaba el general Perón Así es, y aparte de gobernar el general Perón Ellos hicieron el vals eh, pequeña uh -huh. de Maderna y Homero Espósito Y de esta manera esta placa fue tan pero tan exitosa Que lo catapultó a Héctor de Rosas hacia la fama Fue creciendo a partir de ese momento Fue cuando pasó, sucedió esta anécdota que yo les comentaba ah. con el vecino italiano Que decía que bien que canta el hijo de la rosa Y pasó a llamarse Héctor de Rosas en el 49 también eh, registra Divina y a partir de allí comienza ya a ganar mucho, pero mucho dinero a tal punto que compra la casa para sus padres. Es el, raro, el, porque generalmente el nombre artístico se lo suele poner o un presentador o un manager o a veces es producto del propio artista. Yo, es la primera vez que yo escucho que el nombre se lo puso un vecino. Sí, es un vecino que, un italiano que vendía pescado ah, usted, en la pescado. calle. Lo escuchaba cantar en la calle y decía qué bien que canta el hijo de, de la rosa. Hey. Sí, sí, realmente es muy interesante, ¿no? Porque uno no puede dejar de imaginarse a, a, al italiano vendiendo pescado con su acento o hablando en italiano diciendo... El hijo de la rosa. Claro, tal cual. Hace igual que la mar. Pero, ¿por qué se cambia de orquesta? No sé. Resulta que... Se Pedro, con el vecino. Pedro Lawrence le ofreció el doble del claro, dinero yeah. que estaba ganando hasta entonces... Y allí decidió pasarse. Pero duró poco con Laurece, dos años nada más, y pasó a la orquesta de Sazón. Luego estuvo también en la de Fresedo. Y otro pase así, de, de, de, por temas de dinero se dio. Luego de Fresedo lo agarró Roberto Caló. Y Roberto Caló no solamente le ofreció mucho más dinero del que estaba ganando, sino que también le ofreció una prima. No una prima, la hija de... Ah. No, ah. no, no, no, no, no, no, no claro, le ofreció su prima se, se ponía turbio no, no, bueno, tengo este contrato, esta plata es mi prima y Claro, no Tal vez también le ofreció a la prima, pero no, en este caso nos referimos a otro tipo de prima ¿Vio usted Pero cuando, es un delito ofrecer a la prima Cuando usted, cuando un club contrata a un jugador de fútbol que, aparte de pagarle el sueldo, le paga una prima por eh, partido de jugados, una especie de premio Ah, está bien. Esto fue lo que le ofreció y no a su prima eh, en carne, hueso y, y alma, digamos. O sea que el contrato era así: metía un gol, le daban una prima. Claro, si hacía dos goles a la hermana, perfecto. <risa> También, bueno, participó, realmente estuvo con muchísimas orquestas destacadas. Bueno, hace un ratito lo escuchábamos con José Vaso También estuvo con Astor Piazzola Así que, ¿qué les parece si escuchamos un rato a Héctor de Rosas junto a Piazzola En este caso, haciendo recuerdos de Bohemia y el gran clásico Malena. Mi longuita voceras la pedeta más linda hechiclana, la pollera cortona en las trenzas y en las trenzas un rayo de sol, y en aquellas Noche de verano que soñaba tu almita mujer al oír en la esquina algún tango, ya te bajito de amor este recibo. Te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal. Jij gaf tu alma por vestirte de perca. De el tango, como ninguna. Y en cada verso pone su corazón a suyo de su su voz perfuma. Malena tiene pena de Antonio. Tal vez allá en infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance? Que solo nombra cuando se pone triste por el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de abandoneo. Tu canción tiene el frío de luz y mi encuentro tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Ay, solo sé que al rumor de tus tangos manera Te siento más buena, más buena que yo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 No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música, los cuatro fantásticos. Héctor de Rosas con Astor Piazzola haciendo recuerdos de Bohemia y Malena. Para cerrar este bloque eh, he elegido el tema que hace un ratito les comentaba que lo catapultó a la fama a Héctor de Rosas. Estamos hablando del de tema del vals eh, Pequeña que eh, grabaron el día 21 de julio de 1949. Llovía, que... llovía sí. mucho, sí, sí, sí, sí. llovía, llovía, llovía. Y lo escuchamos. Héctor de Rosas y Omar Maderna haciendo pequeña They're Te llamo pequeña con toda mi rug. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña, con esta canción. La luna, qui sabe la luna, la dulce fortuna de amarte matro. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña. De mi corazón La luna que sabe la luna? La dulce fortuna De amar como yo Mi sueño Que tanto te sueña, te espera pequeña. De mi no somos para policiales, somos los cuatro fantásticos de la música. Último bloque en Los Cuatro Fantásticos es Momento del Conductor Fantasma, que no será otra que la artista norteamericano y mexicano Lila Downs. Ella, si no la conocen, es una descendiente de indios nahuatl, creo que es puntualmente Y de un antropólogo norteamericano, se dedica a la música folclórica de aquel país Y escucharemos un poco de la música y un poco de su voz Concretamente en un espectáculo que brindó en la ciudad de París Y aquí Emiliano Brescia les cuenta qué sonará Bueno, vamos a escuchar eh, Paloma Negra Luego vamos a escucharla hablando sobre su origen indígena, ¿no? explicando eh, la importancia de la identidad a la hora de la lucha. Y luego escucharemos La Cumbia del Mole. Ya me canso de llorar y no, ya no sé si maldecir. Por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me asegurar, tus amigos que te van. en que quisiera mejor rajarme, arrancarme y a los clavos de mi pan pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos te vuelve a esperar creo que la identidad es una lucha constante, ¿no? Yo creo que hay diferentes aspectos que a veces eh, se contraponen de acuerdo a nuestra, nuestra manera de, de haber sido, no sé, inculcados de la madre, del padre, de los países, de los odios que a veces las personas se tienen por cuestiones raciales, por cuestiones de religión, y yo creo que en mi caso... Eh, he buscado a través de la música poder estar en paz conmigo misma y haber aprendido más sobre mis raíces. Eso me ha dado mucho orgullo. Tan que en Oaxaca se toma el mascal con café. Tan que en Oaxaca se toma el mascal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. zo. Los cuatro fantásticos. Sonó primero Paloma Negra, luego un audio de Lila Downs contando sobre sus raíces indígenas y último lo que escuchamos fue La cumbia del mole. Le doy paso a Rodrigo Lamardo que les va a contar con qué seguimos aquí. Eh, vamos a escuchar primero una canción, La Martiniana, luego Lila Downs habla sobre La Paz y cómo ella comun lo comunica a través de sus canciones, luego una canción La Línea. Y cerramos con un audio de Lila Downs que nos cuenta también un poco más sobre esta cuestión de la resistencia y, y de esta cuestión indígena y yanqui que tiene ella. Creo que el concepto de la paz es una cosa que no entendía muy bien eh, porque es, es como la interpretación que tú tienes dependiendo de, de, de la época en la que vives eh, puede ser como una especie de cliché que no no captas totalmente el sentido de la palabra así como son las grandes palabras como el amor o como eh, el cariño, como el alma ¿no? son cosas muy gigantes que a veces se ocupan nada más así sin saber en realidad el peso que llevan mucho depende eh, qué lengua tú hablas y cuál es tu, eh, cómo concibes la vida creo que el, el, ahora lo entiendo porque tengo que comunicarme, con eh, siempre estoy más en occidente, siento en la manera de vivir en occidente. Eh, entonces, eh, para comunicar, que yo, yo necesito paz para hacer lo que hago, trato de comunicarlo por medio de la música que yo hago, con narrativas que hablan de historias que, que pueden hacerte hervir la sangre, y que te molestan y, y que la resolución dentro de la misma canción puede ser como más, más eh, tiene más fe, tiene fe en la humanidad, tiene fe en las cosas buenas, positivas de la vida. Si tú chantes por mí, yo no moriré. Yo no moriré jamás si tú chantes por mí. Pues es un, un tema que, no sé, a través de los años ha ido cambiante. Ha sido para mí una, un motivo eh, muy importante de poder cantarlo, de cantar mis dudas, mis preguntas. Quizá una resistencia dentro de mí hacia, en primera, hacia lo indígena, Y después hacia lo yanqui Yo cuando crecí, cuando era pequeña No sentía que, bueno, las cosas fueran como lo son ahora Que creo que los latinoamericanos Quizás apreciamos nuestra raíz indígena de manera distinta The sky is De aanquilador, de ondersperdigde tierra, el hijo del sol nació Que embrulle la curandera con trapos y hierbas, sobre la piel de ese niño mulato. Que pluma su el broto, que pluma su el broto. Oké. Los Cuatro Fantásticos Hasta aquí el bloque Fantasma y el programa En su totalidad de Los Cuatro Fantásticos Hoy dedicado a cuatro músicos Con nombre de color Sonó Celeste Carballo, Alberto Rojo Héctor de Rosas y por último Lila Downs como conductor fantasma le mandamos un abrazo grande a Nicolás Rosinski y lo esperamos de vuelta mi nombre es Agustín Camisa también operó el programa en su grabación Luciano Profili ya se acercan las 6 de la mañana momento que sonarán las noticias y el gran programa de Omar Moreno Palacios en la continuidad de nuestra, de nuestra amplitud modulada del 870, le doy un saludo a Emiliano Brescia, muy buenas noches gracias, hasta el domingo y los Con la sabiduría del pai Rosef Lamardo Que en su sermón de la montaña nos decía Cuando todo duerma Te robaré un color Hasta la semana que viene